Mira, nosotros venimos ya hace un, un tiempo teniendo reuniones con eh, el subsecretario de Servicios Públicos, José Ramallo, eh, manifestando nuestra inquietud por la situación en la que se encontraban los camiones y ya le veníamos diciendo, si se hizo así, en cualquier momento nos vamos a encontrar con que no vamos a tener con qué trabajar. Eh, anoche nos encontramos con que había solo un camión, Ahora 20 días tuvimos una asamblea, 20 días un mes, tuvimos una asamblea y una reunión con él, eh, siempre tratando de solucionar y ponerle la mayor voluntad para salir a trabajar. Eh, ahí le pedimos que le ponga a los camiones volcadores que hay, uh -huh. por más que sean incómodos para trabajar, como para solucionar el, el, el tema y salir a trabajar hasta que se vayan reparando los compactadores, que le pongan estribos a esos camiones y, y así... Eh, salir a juntar los residuos. Eh, se comprometió a que para el otro día tenía los, los estribos o camiones que en 15 días salía un camión que tenía roto a funcionar eh, y la verdad ni los estribos ni el camión y toda la semana en vez de arreglar un camión se, se rompe otro. Eh, ayer, bueno ya nos encontramos con que había un solo camión y se está saliendo a trabajar con ese camión pasa que no no no damos abasto porque ese camión para para todo cañuelas ¿eh? no te estoy hablando de de acá de, del centro es todo cañuelas todo cañuelas no, tío, también, incluye claro, los compactadores de acá van a máximo paz a trabajar también ha ah, tenido preguntar eso sí sí eh, entonces no paran esos camiones no paran nunca y mm, quería aclarar porque yo Eh, escuché la introducción que, que habían hecho ustedes hoy uh -huh. de, del tema de, de las paritarias y eso nada, nada tiene que ver esto con, con las paritarias eh, uh -huh. la reunión con Gustavo el viernes la tuvimos ¿Existió vamos... reunión? Sí, sí hubo reunión y uh -huh. hoy, hoy vamos a tener otra reunión para seguir avanzando eso eh, tenemos que, que avanzar eh, técnicamente para poder llegar a un acuerdo que nada nada que ver con con esto no no eh, la relación con el ejecutivo eh, es buena como siempre pero bueno no está da, no está dada la, la la situación para salir a, a trabajar y y el comunicado de prensa es para informar a, a nuestros vecinos que no somos nosotros los que no queremos trabajar eh, porque siempre viste eh, la culpa es del trabajador no no Eh, pongamos un límite eh, acá en esta nosotros es más, nosotros avisamos, pedimos eh, nos ocupamos de temas que no nos tenemos que ocupar eh, diciéndoles, mirá hay que reparar esto, hay que reparar aquello, cuando ellos están ahí para eso, entonces nosotros eh, es notificar que los responsables no están siendo responsables de lo que tienen que hacer uh -huh. ¿Sí? es para ¿Cuántos eso. son los camiones que hay? más allá de que hay uno funcionando pero cuántos son en total los camiones cinco compactadores para cinco recorridos ajá de los cuales eh, uno entiende que hay cuatro que no están funcionando no están a claro uh -huh. sí se fueron mira te, te cuento así eh, hay un ejemplo a veces se rompe un camión y como está parado y se rompe otro para reparar ese otro que se rompió le hacen que le saquen un repuesto a ese que está parado y claro, cuando quisiste correr, desmantelaste el camión que valía tres mil pesos repararlo y te, te cuesta 50 mil pesos después repararlo porque tiene que comprar, por ejemplo, una batería claro, entendés lo, lo, aparte, la batería que ya por estar parado tanto tiempo, te deja funcionar uh -huh. sí. pero aparte un montón de repuestos que le van sacando para ponerlo a otros camiones Eh, entonces vas emparchando y, y tapando un agujero y, y, y haciendo un pozo mucho más grande en otro lado uh -huh. eh, entonces ahí se, se nos empieza a complicar y nosotros eh, siempre eh, le, les pedimos laburar en equipo y eh, nosotros conocemos eh, rincón por rincón cómo se, cómo se debe trabajar entonces vamos y le, le damos nuestra opinión eh, sin llegar a, a nada sin llegar a discusiones nosotros queremos que se trabaje bien por nuestra comunidad. Ahora cuando eh, vos sentís que vos hablás y entra por un oído y sale por el otro, viste a veces te sentís un poquito como que te toman el pelo. Eh, en esta situación pareciera que nos, nos toman el pelo a nosotros y a la comunidad. Y ya te, te digo, no estoy hablando del Ejecutivo, estoy hablando de los responsables del área. Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y cuál es la argumentación que dan los responsables del área? O el responsable del área. Eh de cárcel, la caja chica para para pagar eh, los repuestos, uh -huh. ¿sí? Ahora cuando yo llamo más arriba o desde el sindicato llamamos más arriba, uh -huh. eh, el dinero para reparar los camiones está, uh -huh. eh, entonces ahí hay algo, un ruido en la comunicación que ya no es nuestra, uh -huh. ¿sí? Nosotros tratamos de hablar con todos los actores, ¿sí? Eh, Pero bueno, lo nuestro tiene un límite Y aparte nos estamos metiendo en algo que no tiene nada que ver con nosotros Nos estamos metiendo en organizarles el, el trabajo a ellos En tratar de que el trabajo salga eh, Y a veces vos decís, nos señala Y nosotros tratamos de que el laburo salga igual eh, Pero tampoco podemos poner en riesgo la vida nuestra O de o de algún tercero Porque si vos andas con un camión Que el extremo de dirección está soldado Eh, y ese camión eh, se le corta el extremo de dirección y, y tiene un accidente y llega a pasar una tragedia el culpable es el chofer si ¿sí? cuando le, le llega un juicio le llega al chofer del camión no le llega al municipio entonces eh, nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacemos en qué móvil salimos a, a, a trabajar eh, tenemos que ser responsables pero igual en este en este caso Tampoco es el caso, ¿eh? El caso acá es que directamente camiones que no arrancan. Uh -huh. Camiones que el motor está... Eh, que hace más de 20 días fuimos a, a una reunión y dijo el, el motor de tal camión, José Ramallo, el motor de tal camión lo vamos a sacar en 15 días, está viene eh, enchavetado y lo ponemos en el, en el compactador y sale a trabajar. Nosotros le dijimos, 15 días, está seguro vos? 15 días nada más. Mirá que... Tarda más de 20 días, un mes Porque vos lo tenés que traer, lo tenés que probar En 15 días, bueno, bárbaro Pasaron un mes Y el camión ese no está funcionando Y se rompieron los demás eh, Hay un camión que eh, Tiene una pérdida en la bomba de agua Es una pelotodés discúlpame el vocabulario uh -huh. eh, Una pérdida en una, una bomba de agua eh, Quieren que lo, los compañeros Salgan con los bidones de, de agua destilada A ver Ah, claro, para ir agregándole para que no se para que no se funda, digamos. Pero vos eh, con el chorro que pierde tiene que ir con una persona parada en el motor continuamente poniendo poniéndole agua. Sí, sí, sí, te entiendo. Y va a fundir el camión por una bomba de agua. Sí. Eh, viste cuando vos decís son son pavadas, no no es que que es algo grave, son pavadas, arreglalo. Es una bomba de agua. Ahora si el camión lo sacás igual y lo funde, ¿y quién es la culpa? Ah, del chofer. Del chofer. Uh -huh. Entonces, eh, porque después eh, nadie es responsable. ¿eh? Los responsables nunca son responsables de nada, siempre es culpa del trabajador. Eh... ¿Y cómo, porque ustedes alertan sobre esta situación y aclaran que no hay medida de, de fuerza al respecto, que no es una medida de fuerza, sino que quieren dejar de manifiesto cuál es el cuadro de situación y en las condiciones que se está trabajando? ¿Pero sí. le ponen una fecha límite a esto? Eh, no, la solución eh, como bien dice en el, en la gacetilla de prensa la, la, la solución está en los responsables del área en, en que nos den una solución inmediata eh, si hay camiones nosotros salimos a trabajar eh, a ver, se está saliendo a trabajar primero que se está saliendo a trabajar uh -huh. pero con el único camión que hay se van turnando y haciendo distintos recorridos no podés hacer todos los, los recorridos con un solo camión, es imposible Cañuela ha crecido muchísimo Eh, nosotros una solución que le, que le habíamos dado, que es la que te contaba hace un rato, era, hay un par de camiones que, que hacen otros servicios que le pongan estribos para que los compañeros puedan ir, ir eh, en los estribos, que sean seguros los estribos ¿sí? y los compañeros salen a juntar el residuo hasta que se solucione el tema de esos compactadores pero te estoy hablando de hace un mes que dijimos eso uh -huh. y se llevó a esta situación entonces, eh No sé cuál es el problema de comunicación que hay, pero el subsecretario, que es el que se hace cargo de, de los servicios públicos, no está solucionando los problemas que tiene que solucionar, y son pavadas. Entonces sí, qué sé yo, De estará quedando grande el puesto, no sé, no sé, no quiero hacer juicio de valor, uh -huh. tampoco. Bien, y, y vos decías recién de justamente la... Recolección de residuos para todo el distrito de, de Cañuelas sí. eh, y, y, y excede esto al, a la zona centro al casco urbano eh, porque también hablabas de Máximo Paz. Máximo Paz, Santa Rosa, el corral de la Ruta 3 va, va el compactador de acá. O sea, que hay un camión para todo Cañuelas. Claro, que es imposible. Compactadora y uno solo. ¿Cómo hace? O sea, porque a ver, vos tenés, si no te mandan a veces te mandan los dael inviste que son unos camiones chiquitos. Sí y vos haces dos manzanas y el camión lo llenaste uh -huh. y tenés que ir al basural volcar, volver empezar de nuevo el recorrido pero ni siquiera eso tenemos bien condiciones si más van, eh, hay unos camiones eh, Volkswagen que es lo que elegimos nosotros, ponerle el estribo porque tiene la caja más grande y con eso vos bueno, cargas todo el camión ese y, y lo llevas al vertedero Eh, pero no no lo hicieron no lo hicieron hace un mes que estamos esperando eso y no lo hicieron y no nos mandan ningún camión y, hay, y vos querés agarrar un camión y, y, y no se puede porque no porque te dicen no ese camión no se puede no se puede utilizar no es que nosotros no queremos o que los compañeros no quieren salir en tal camión dice no ese camión no se puede utilizar para residuos bueno perfecto qué hacemos hay un solo camión para salir eh, no nos dejan sin, sin elementos de trabajo, es la realidad no, no está bueno que pase, pero es la realidad eh... después de, perdóname, después de este, de este comunicado y el tema que ya está tomando Estado Público sí. eh, ¿han recibido algún tipo de contacto, de llamado, para ver cómo se... o dándole información de cuándo y cómo se va a resolver esta situación? Eh, no sabría decirte porque Daniel estuvo en reuniones y quizás Daniel uh -huh. recibió algún comunicado eh se los informaría luego uh -huh. eh, la verdad no sé si si le comunicaron algo a él eh, yo no recibí ninguna llamada veto que estaba recién conmigo tampoco así que eh, nosotros no quizás Daniel que es el secretario general haya recibido alguna llamada o algún comunicado por mensaje y no lo haya podido mirar por por el tema de que estaba en reunión sí sí Eh, ya que, que te tengo, te aprovecho. ¿Cuándo crees que pueden dar a conocer el alcance del acuerdo paritario? Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. Uh -huh. eh, vos imagínate que hoy estamos a 27, me parece. ¿27 somos hoy? Eh, sí. sí, 27 de agosto. Y ya tenemos que estar cerrando los haberes de, de agosto. Y, y... A ver, no hay problema, pero... Eh todo lo que se pague va a ser retroactivo y a junio eh, entonces va, va a tener, o sea, se van acumulando meses de retroactividad uh -huh. eh, se le complica más al, al ejecutivo pero, y los compañeros hoy la realidad que por más que uno le diga, che, es retroactivo sí, pero eh, la olla la tengo que llenar hoy eh, no la lleno tres meses para atrás uh -huh. ¿sí? ese, ese es el tema estamos a agosto y todavía no casi septiembre y no hemos tenido ningún incremento salarial durante el año 2018 sí se pasó un, una suma que estaba acordada para diciembre eh, a los básicos pero estaba acordada para diciembre con la paritaria anterior y se pasó durante este ejercicio eh, porque eh, hubo una prórroga, pidieron un, una prórroga desde de el municipio y se accedió, pero no es que, que es parte del ejercicio 2018. Eh, en el ejercicio 2018 nosotros no cerramos ningún acuerdo todavía y no hubo nada del ejercicio de la paritaria 2018. Entonces los compañeros empiezan a estar impacientes. ¿Ustedes consideran entonces hubo... Eh, harán lo posible para que eh, se resuelva esta semana y la idea es esa que haya sonido y vuelta durante la semana y que se pueda resolver y, y ¿lo crees potable más allá de las intenciones los Desde tiempos nuestro... eh, digamos los tiempos eh, crees que que van a jugar a favor de nuestro lado sí hay que ver del de lado del ejecutivo si si estamos en la, en la misma sintonía sí hasta hasta lo que fue el viernes pareciera que sí pareciera que sí eh... Hubo buen diálogo. Buen diálogo, fue una una charla amena, así que calculo que sí que no no va a dar ningún tipo de inconveniente.